No hay ningún proyecto, ninguna renta o objetivo rentístico que se puede colocar por arriba o por encima del valor, del cuidado y resguardo del medio ambiente, el agua, el aire y la vida. Y lo digo en una región seriamente agredida por explosiones, la nube, las nubes de polvo y todo eso, este es un verdadero desastre penosa esta ciudad Qué que decir la verdad? me dio una impresión de una tristeza y de una depresión monumental si encuentro un árbol hay que abrir una botella de champán. ¿eh? ¿quién gobierna esta ciudad estos 20, 25 años? para no haber plantado un árbol es una vergüenza es la antítesis de lo que es una civilización progresista hoy en el mundo No hay ciudad importante en el mundo que no haya poblado y sembrado de árboles fiscales porque oxigenan el ambiente, porque nos protegen del sol en verano, porque dan color, porque embellecen el paisaje. Es una cosa lamentable, yo no lo podía creer. Hice recorrer varias veces las calles y fíjense qué interesante, ¿eh? a no perder la esperanza, surgió un grupo de pibes, que está con una carpita defendiendo dos eucaliptos. Eso es monumental. Esa es una antorcha viva prendida de esperanza. Son los chicos los que tienen más conciencia que los adultos que gobiernan. Son los chicos ahí, diciendo de acá no nos movemos hasta que no desistan de voltear estos eucaliptos centenarios. Me parece extraordinario, no hay valor más importante que ese. Un árbol es, es la naturaleza, es oxígeno, es el aire, es el paisaje, es la belleza, es el cuidado del patrimonio natural. Hay que acabar con la mentalidad destructora, ¿eh? de hacer desaparecer todo, hacer desaparecer la memoria volteando abajo edificios históricos, Nos saquearon todo el patrimonio público, destruyeron los ferrocarriles, las estaciones, se los robaron todo. Los cómplices de quienes nos han gobernado estos 20 años y siguen gobernando.